Bueno, eh, gente compañeros, eh, aquí eh, quitamos otra otra noche. Eh, otra noche más en Radio Cuca, Radio Cucaracha, la Radio Libre, Nubieu, eh, sintiendo este programa que no hay otro que Anedonia. Anedonia en el 107.3 de la frecuencia modulada. Radio Cuca en en en madre que espeso estoy hoy bueno venga eh, quite, quite voy a quitarme el espesor y vamos a ver si si hacemos un programa curioso esta esta semana Ya sabéis que es difícil que que la anedonia y sea yo faiga un programa curioso porque de normal los programas suelen ser pifia tras pifia, básicamente una cosa que se que se traslada a otros otros programas del del gremio. Estos días por favor, porfa hacer uno que Eh, de un tiempo esta parte por cierto <risa> uno un programa que estoy haciendo que arranqué eh, un poquillín, si si bien no fue directamente que el que el me lo mandare ni me lo sugiriere eh, sí si que la sí si que la idea partió de bueno pues de, de algunos comentarios del el chatero un maceto chatero un que ya que ya nunca tan nunca tan el chat ¿eh? ya desde que desde que vine de las de míos vacaciones caberes haber en, en de septiembre de las la semanas de septiembre que fui para para la caridad pues pues nada ya no ya no tuve más macheteros ¿eh? metes en me sí, metes me siempre pero ...pero para pa despedirseme... ¿eh? En, en, ...al final del programa... ...pero pero bueno, así de esto que tenía... ...antaño que... ...que falaba con la gente... ...y contaba cosas y tal... No, de, eso ya no, ...de eso ya no tengo nada... ...por desgracia, ¿eh? por desgracia... ...porque a mí que me prestaba eso de... hacer el programa interactivo... ...como dicen los, los profesionales... ...bueno, por la cuestión es que... Eh, ...a través de, de eso... De, ...de algunos comentarios que me... hacía el macetu Eh, ...porque, bueno, la cuestión ya que llevo... ...normalmente cuando termina mucho... ...bueno, normalmente no, pero a veces... ...cuando termina Neodonia los jueves... ...pues entre eh, que estoy aquí para pa exportar el... ...el podcast y, y todas las historias estas... ...pues bueno, eh, suelo poner cantarinos... Eh, estoy aquí entretenido poniéndonos cuantos cantarinos... ...y llamamos luego el macetu la, ...la posesión, posesión musical... de anedonia y bueno pues oye pues decía el que prestaba tanto que estaba tan guay que ponía cantarinos tan guapos María también me lo decía de mes en cuando que decía yo bueno pues venga voy voy a retomar sin toda otra circunstancia que fue esa ausencia de un par de un par de vecinos del compañero Raposo que claro compañero Raposo hacía un programa de música Que, ...que me gustaba mucho, ya ves, a mí que no me gustan los programas de música... ...pero realmente grave, y que no gustándome los, los programas de música... Eh, ...entre los comentarios de los chateros, especialmente de, del Macetu... ...la ausencia de, de la hora del reposo, ¿eh? ...entre ese es, es, es el manes veraniegues y, y toda la pesca... ...bueno, pues la cuestión y que... ...dije yo, bueno, pues voy a hacer yo un programa de música... Y, bueno, pues cogí y a hacer a lo mismo que hago aquí en las posesiones, lo único que, bueno, pues más el largo de, de una orina. Un programa en sin periodicidad segura, en sin horario fijo, no os no, no, no lo voy a decir, que vale más que... no bueno, voy a decir que no lo sintáis, oye, de la misma manera que digo que esto, que no sé quién puede interesar, los míos o me la musiquina está guapa, joder, la música que pongo, oye, joder, que yo no soy ningún experto en música, pero, pero, joder, pues está guapa, está guapa está fea, porque cada semana, o cada semana, o cada cuánto tiempo faiga que haga que uno, y, y es diferente, va de, un, va de un tema, va de un tema desmellado. Pero bueno, oye, de, de, de, pues que la cuestión que por, por lo que venía toda esta historia y porque si bien este programa, eh, anedonia, lleva una sucesión de pifies, cualquier otro programa que falga, igual no lleva tan sucesión de pifies, pero siempre salen las pifies. Ya veis, yo llevo más de 10 años, eh, eh, más de diez años, madre, más de 10 años haciendo anedonia. pero más de media vida haciendo radio y nesina todavía a fecha de hoy no se me eh, no se me, no pensé que se me da bien hacer esto ni, ni que tengo una facilidad tremenda ni que conozco la técnica ni los aparatos no, no tengo ni puta idea joder eh. yo qué sé llámame este este eh, que, que amenazó con con llamarme por eh, el teléfono y leer aquí de algunas cosas que tal ...que casualmente voy a meterse en el chat... justo les elmanes que les veces que no tuvi... ...pues bueno, pues... iba a tener un problema si llamaré porque, ...porque no sé exactamente lo que tengo que hacer... ...pienso que hay aquí un par de... ...un par de botones que tendré que tocar... ...pero tampoco vos creáis que... ...que yo sé meter y llamáis en antena... ...manda veces una cosa tan sencilla... pero no se meta el llamadas en antena. De todas maneras, oye, si el rapaz este está por ahí, ¿eh? y quiere llamar y quiere alguien algo, oye, pues yo agarro el teléfono, eh, eh arrimolo a, arrimolo a aquí al, al micrófono y venga, te para adelante, siempre sí, pues sí, no te yo ningún problema, facémoslo al al viejo, al billo estilo, vale, sí, pues que sí, claro que sí. Básicamente, mmm, venir a la radio para contar el, el mi día. Bien, eh, aldea, día. Eh, ¿Cómo pasé hoy el día? ¿Cómo pasé el día de, de Difuntos o de Todos los Santos? Nunca me, nunca me aclaro. Eh, uno y el 31 y otro y el, el día 1. Uno. uno y el 31 de Chobre y otro y el, el de Payares. Eh, no sé cuál y cual. De todas maneras, tampoco pasé un, ni pasé el día de. de visita de, de cementerios, ni de tumbes, ni, ni tuve ningún tipo de, de dedicación a los a los muertos. ¿Mm? Hombre, eh, sí, me pescancé de que morrían en cosas eh, pero no exactamente, no exactamente personas, no exactamente seres seres vivos, eh, bueno, no sé. Bueno, eh, toda La historia del día de hoy empezó empezó ayer. yo ayer chuntéme con con un compañero de la radio, vale, ya os digo la mi vida allí en la radio, la gente que conozco la la mitad de ellos y más de la mitad seguramente de la gente con la que trato tiene algo que ver con, con tiene o tuvo eh, algo que ver con esta con esta emisora. En concreto tu, eh, allí tuve yo con el con el colllaciu el, el macinero eh, el que fae, bueno, últimamente está tabaguete, no no fa el programa, hay mucho, pero bueno, seguro que volverá el rapaz de de Mancine, Mancine, por favor. Eh, me "Oye, pues mañana, voy a ir con con otro compañero de la radio, con con el mi amigo Tirolencio, voy a ir al a la Mostallal, A la Mostayal, apúntese. y yo me yo en ese momento lo primero que me salió fue decir que casi que no porque bueno los que no para los no se llares de Asturias que no cuido yo que mucha gente me sienta que no se de Asturias pero bueno cuidaba que no me sentía nadie Asturias y sentéme uno de de lo otro llaro de del océano que por poder poder poder de todo por ahí bueno por la historia que en Asturias esta hermana Nevo que te caes, ¿eh? pero nevó bien, eh, a base de bien. Y entonces, claro, pues la mostella ya lo no nieve que sea una montaña muy alta, pero anda por los, por los mil o una cosa, unos 1200 1300 no me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, oye, eh, teniendo en cuenta que anda la nieve, pues más o menos por los 900 pues bueno, la nieve y yo, ¿eh? hay que decirlo, también no nos, no tenemos buena relación. No tenemos buena relación, eh, entre otras cosas, porque yo camino muy mal por la nieve. ¿eh? Eh, cuesta me mantener el equilibrio cuando ando por zonas nevadas. Y claro, si llevo, eh, yo qué sé, pero un prau, ¿m? o pero un sitio que, que el terreno se ya firme y seguro, bueno, todavía. Pero claro, yendo eh, al, al monte... ¿m? ya oye pues puedo ver piedras puedo ver furacos puedo ver qué sé yo irregularidades variadas pues entonces ya no me tira no me tira a mí no me tira a mí tanto eh y nada comentaba me bueno pero oye que tampoco que lle poco pedazo porque vamos a subir donde Pedro Bella que lle Cortino dice yo bueno no sé si Si me animo, eh, llamo, a, llamo a, Tirolincio... a pa para decir que a ver si me, si me puede pasar a recoger y quedamos y, y voy con vosotros. Y la verdad que en cuanto que me ...pero todo esto bueno pues con poca intención de, de sumarme. Lo que pasa que después de yo, joder... La mi vida es bastante monótona y aburrida. Entonces las ocasiones eh, que tengo para poder hacer cosas prestosas tampoco son tantes ¿m? así nada que joder pues qué menos que eh, ...que menos que que aprovechales cuando surge alguna y en este caso pues bueno surgió una pues muy interesante porque a ver a mí la verdad que ...calillar por el monte pues sí que me gusta entonces yo bueno qué coño total lo primero eh, enseñóme un poquín eh, enseñarme el macinero un poquín la ruta que tenía prevista y digo yo me pues por lo menos un cachu ¿eh? que yo tope una pista, hasta allá, seguramente vea donde, más o menos donde, donde arrancaba la, lo nevado a la cota de nieve, digo, bueno, pues mira, por pues aquí puedo subir tranquilamente. Y que después no me apetece, eh, no me apetece seguir o no, no lo veo claro. Bueno, pues <ríe> pego pues, la vuelta y ya ves tú, qué problema, más abajo, de, eh, abajo de, de la pista esta en Pedro Bella. allí casa generosa que ostia tomo un cafetín allí o lo que sea o sea que bueno apunté y tal ya meto los a ver si a ver si podía podía apuntarme me sí me sí como no ni tal y bueno pues nada hoy hoy fuimos hoy fuimos para allá un día guapo ya no tan frío como no tan frío como estos de atrás hoy nunca yo nieve ¿Eh? cosa que he de agradecer, porque si para arriba hubiera estado nevando, entonces sí que echaba a andar, porque una de las cosas que me da mucho miedo y la rapidez con la que, ¿eh? con la que puedo cubrir la nieve y, y, y, y cubrir muchos centímetros para arriba, eso me da mucho miedo porque lo, lo viví, ¿eh? lo viví eh, de, de ponerse a nevar y en, y en un momento tal un... Un, un medio metro ¿eh? un medio metro cubierto y, y más entonces bueno pues eso como que en, entre eso y la dificultad que tengo yo para para caminar para moverme para arriba la nieve pues digamos que bueno que hecho me un poquillo para atrás ¿eh? echábamos bueno, un bueno un para atrás en el caso de amenazar la nieve pero no amenazaba no no amenazaba precipitación ninguna sino que fui Y nada, lo dicho, eh, subí subí eh, pela pista, una pista muy muy empinada, tremendamente empinada, pero bueno, a mí préstame la de Dios el empinado para el empinado pa, pa arriba y subí pela pista para arriba y tal y bueno, pues siempre presta, siempre presta mucho de ir de, de charra con los con los colláceos. Yo no hay mucha gente con la que te con la que tea gusto de de charra. tampoco hay prácticamente nadie con el que no te a gusto normalmente la mayoría de les charres suelen ser bueno pues más tirando a insustanciales pero un charre realmente satisfactoris y que te presten son les que tengo pues bueno lógicamente como nos pasa como supongo que vos pasa a todos con la xente con la que tenemos amistad básicamente yo cuido que la Que la amistad tiene un buen componente de ese tipo, de, de, de ser personas con las que llegue a paz de, de estar muchas horas charrando y diciendo cosas interesantes. Bueno, ahora que lo pienso también, una cosa muy guapa de la amistad, son esas personas con las que puede estar en silencio, guardando silencio y das a gusto igual. Bueno, a olvidar de todo lo que dice, que son... Básicamente tonterías. Tendré que reflexionar otro día más fonderamente sobre si la amistad requiere conversación o, o silencio o, o, como oye, o como oye la historia. Bueno, pues la, la cuestión ya que eso, que fui, fui per ella arriba, en el momento que llegamos a la, a la cota de nieve, pues bueno, yo ya me planteé, digo, bueno, yo casi que desde aquí eh, doy la vuelta, eh, bajo tranquilamente. Y espero vos tomando un, un cafetín ahí en, ¿eh? en Casa Generosa, que más yo ten, tengo la ilusión de que se, de que se haya café de pote. ¿Mm? Al final no me meteré porque no fui a Casa Generosa, pero bueno, eh, yo estaba bastante convencido y sigo convencido de que haya café de pote. ...no sé si era verdad o mentira... ...pero me gustaba mucho el café de pota... ...gustaba más que el de que el de cafetera... ...entonces, bueno, oye, pues... ...en principio... <ríe> pre pre pre ...preveía yo... ...pues bueno, un café prestoso... Eh, ...pero bueno, empeñada... ...decime, venga hombre, tira con nosotros... ...un pedazo y no sé qué... además más eh, el tirolincio llevaba... ...llevaba raquetes de nieve... ...y dice, prueba con las raquetes y tal... y bueno pues puse las ¿eh? ayudó mal a ponerlas y nunca puse las raquetas de raquetes de nieve y bueno pues eh, pegó unos cuantos pasos la verdad que son muy cómodos, pero ella me caro al montar de ello ¿eh? al montar de ello y tampoco ser un supongo que también tenía que ver en ser un terreno un terreno así muy firme tal Bueno, firme la nieve y era firme, ¿no? más más bien por ser un terreno un poco regular. Bueno, o sea, por eso, por no estar acostumbrado, porque fuera igual no sabía caminar bien con ellos. En cuanto di unos docena pasos, ya empezó a protestarme la rodilla izquierda. Y entonces les dije yo, a ver, gente que posiblemente esta gente, eh, oye, si van solos, van a ir mucho más rápido y va a prestar ellos más. Eh, entre que yo voy a tener miedo porque la nieve a mí, oye, la nieve y la montaña dan más respeto y, y que seguramente, pues si veo que ya está empezando a, a mancarme la rodilla si sigo igual me manca más, entonces dije en yo, oye, no, mira, yo de verdad tiré tranquilamente Eh, que, que yo doy la vuelta es mucho tiempo que, que aprendí que no pasaba nada por, eh, por dar la vuelta eh, que no pasaba nada mmm, joder pues oye, faes lo que lo que puedes, vas con la gente con la que con la que te presta no dejes de, no hay que dejar, no ni por qué dejar yo no entiendo, no tengo por qué dejar de hacer estas eh, cosas, pero tampoco tengo por qué por qué forzar ...no tengo por qué sufrir ...manda huevos que diga yo esto... ...que, que soy un, un amante del sufrimiento... ...hasta cierto punto... ...un amante del sufrimiento no... ...pero, pero bueno, que tampoco lo, eh, lo refogo... ...no soy de estos, por ejemplo... ...que tomen analgésicos... ...en cuanto ellos duelen de alguna cosa... ...no, para nada... ...yo, yo soy más de los, de, los que prefieren... ...los que entienden que el dolor... El sentir dolor hasta cierto punto... ...claro, un dolor tolerable... deixa de ser una función del organismo para avisarte de que hay algún órgano que que mal, que está furlando mal en ese momento, que está dañado y que te avisándote para que no lo dañes más todavía. Yo por ejemplo eso que digo, decime cuando me duele la garganta tal, no tomas nada. Digo no, pues normalmente no tomo nada porque tomarte algo, que tomes analgésicos para quitar el dolor. para calmar los síntomas, pero claro, si calmes los síntomas, los síntomas lo que están haciendo, y avísate de que hay de algo que está forrolando mal, entonces si los quites, joder, pues quédese sin ese aviso, y a lo mejor, como te digo yo muchas veces, pues pues, pues bebes un, una, un vaso de agua fría, ¿eh? o, o sales a acalear en... En camiseta y te está haciendo frío, bajó la lluvia, o qué sé yo, porque, total, como estás bien, como no te es nada, y de mentira, estás, estás mal, Tobía, lo que pasa es que tienes los síntomas tapados, entonces, es, bueno, pues estás dañando más, Tobía, eso, eso que, ya está, que ya está de por sí enfermo. Y como si, qué sé yo, o, A una máquina peligrosa, eh, eh, quita así los, los chivatos de emergencia para pa cuando hay peligro, no sé, pues oye, no debiera hacerse tal cosa. Bueno, entonces es eso, pues pese a que yo nun, en un refugio eh, esos dolores tolerables, esas molestias tolerables, siempre que sean tolerables, ...pues, eh, bueno, pues tampoco... ...tampoco no sufro por sufrir... Eh, ...no sé si me entendéis... ...no me entiendo ni yo... Eh, ...no os no preocupéis... ...pero quiero decir... ...oye, pues... ...si a mí me presta hacer una cosa... ...pero me presta hasta tal nivel... ...y estoy dispuesto a... a lo que para otros a lo mejor... puede ser... Eh, ...pues ser algo intolerable... ...como el tener que dar la vuelta solo... ...y, y tener que echar un eso de solo... ...bueno, pues porque no voy a... ...no voy a sumarme... Entonces, bueno, en ese momento, separeme. Eh, Tiro un poqueñín por una, porque, bueno, <coughs> yo supongo que ya os conté que yo soy un, un enamorado del aramo. Eh, Llega a decir de mí que yo ya era un, un aramista. ¿eh? Sí, como hay alpinistas <risa> y malayistas, yo ya era un aramista y naranquista también. Soy aramista y naranquista, las dos cosas. Entonces, bueno, pues tenía yo la, la duda de si del sitio en el que estaba dende la de la Breña Gameo, podía podíades eh contra pan de la Forca, pel camín de de la Mata Bildeu. Y la cuestión ye que, bueno, pues precisamente pei era una de las una de las vías que que los míos amigos querían agarrar, pero bueno, pues yo, o yo la última vez que que quise ir por ahí, estaba cerrado, estaba todo tomado de de hartos y de derrames de tal y un vía camino por en ninguna parte. Claro, cara, y en la ruta aquella de de un Wikiloc, me parece que se decía que que ese sitio compartido de del internet, en el que la gente comparte esos routes navegables con un GPS, bueno, todo eso para mi imagen, porque yo un tiempo no en en el Wikiloc, sí. En otro sitio que se llamaba Everytrail, yo yo poníales mis rutas, pero yo no llevaba GPS para que me les marcara. Yo llegaba casi dibujables yo en el, en el mapa. Sí, joder, que, oye, yo hacía eso y, y bien, bien que me prestaba. Uy, joder. Bueno, la cuestión es que viera que una de las rutas y era peré y dice yo, bueno, pues voy a investigar, voy a investigar un poquín. pese a que a que estaba nevado como bueno pues el camín, al principio por lo menos veía se claro veía claro pues tiré pereí eh tire pereí y fui un pedazo y nada llego un sitio que bueno por ti y tal y ahí he oído como una voz un un ganadero eh un ganadero de estos que te que te falla a ti te como como un miércoles en el monte vas tú ahí con toda la equipación que si que si les botes de monte, que que si el bastón, que si que si la el chubasquero, que si la cazadora, la trenca, tal, todo bien preparado y bien un paisano de estos que que van en catio, que es con un con un palo y que va tres veces más más deprisa que tú y y que se meten por unas reyes sin ningún problema y fue el que me apagó una voz Perí, no, perí, no, no, no, rapaz, tira para arriba y y está, eh, si parao para arriba y perí, perí tienes paso, que está más limpio. Ya poco más que cuando quise yo dar la vuelta para pa responder, ya casi no lo veía, porque el tío pero otro sitio y para abajo, bueno, tremendo, tremendo. Ya me pasó más veces, eh, ya me pasó más veces, recuérdame de tardiendo una vez para pa contra para contra el puerto, güer En el al fondo de Quirós, al, al sur del concejo Quirozano... Y, y bueno, está sufriendo. Ella ¿eh? un camino que cuando está, bueno, está húmedo prácticamente siempre, y cuando ah, está de lluvia o está de, el de Shelu o tal, pues entonces yo pierdo vía, porque bueno, montas allí la de, la de mi madre, unos barrizales que, que estás, cubres hasta la rodilla de barro, entonces bueno, pues estaba costándonos mucho, eh, mucho avanzar y tal. Bien, un paisano, un paisano más mayor, ¿viste? no sé qué edad podía tener, pero bueno... Ahí con el sopalo, vestido con un ¿eh? con un buzo de, ¿eh? de, de obrero y tal... Y unos un catiusques, y él lo me tiró pa'lante, me cago la mar. ¿eh? De, de fecho, a ver, calellamos nosotros todavía medio camino... El que llevaba el portugués ya estaba él, ¿eh? de vuelta para acá con el, con el ganado. o sea, que fuera... a agarrar el ganado del puerto y, y después volvía con él para acá tremendo bueno estas cosas que eh, que te fa, que te, fa, eh, te dan cultura ...digamos que esos paisanos estaban dando estaban dándome cultura <ríe> de, Decime, decirme pero como yo estaba mongol tan de, ¿por qué necesitas tantas cosas padre naranjo eh, padre naranjo madre pa ir al monte eh, si con un escatius que si y, y un palo de, de madera un palo de una rama tienes de sobra hay de sobra no hay falta tirar de caldón a pillar de ver en fin sí seguro que ella verdad seguro que ella sí no pero bueno oye pues la cuestión es que nada desde ese momento no ni física sorpresano no pase para arriba porque bueno pues pero allí no se vea caminando la la nieve sin pisar y ahí oye pues siendo solo para arriba no me no me parecía no me parecía adecuado Entonces ya di la vuelta y y a callear pel por caminés y pa caminés para la pista una pista hormigonada que era la misma por la que subiéramos una pista hormigonada muy muy empinada por cierto y disfruté las de Dios de la bajada y sabéis por qué bueno uno por supuesto por los por los por los paisajes los paisajes de toda aquella zona son son tremendos Vía el collado de la carne seca, eh, la rebollada, eh, angos, también se veía ahí el fondo castaño del monte, bueno, una pastosa, a mí me gustaba mucho, el... una de las cosas que me tiene fascinado de, eh, de la zona del aramo, y las les, les vistas tan tremendas que hay de, de medias ¿no? son a mí encantan, me encantan, me encantan las vistas que hay de por allí y bajando por esta pista, la verdad que oye, pues hay unas, había unas vistas muy guapas y hubo otra cosa que me, que me prestó la de Dios y ya que veréis, como ya os digo, que está a estos días de atrás negó la de, la de mi madre eh, bueno, pues lógicamente bajaba toda aquella pista tan empinada bueno pues pasaba un, un buen regato un buen regato d'agua el el regato lógicamente eh, los que fijaron las pistas no, no llenan gilipollas ¿eh? entonces es, bueno pues cuando hormigonaron todo aquello aparte de de hacerles les les les típiques, les típiques rayes eh, atravesando la pista para bueno pues para para hacer eh, como se cómo todos los diría yo... para que no resbalare, para que los mismos los las ruedas de los coches como les botes de los paisanos agarraren bien, tuvieren donde donde agarrar que no fuera el porque entonces si llegara el marchaba marchaba todo bueno y aparte de eso el lateral hicieron una una canaleta lógicamente para que vayera el agua por ahí para que no vaya en medio del camino y oye yo por el culo de dios porque fui jugando todo el camino jugando pero esto la de Dios el, esto de, eh, de jugar a los ya la miel eh, de, de adulto tirando a, a maduro viejo eh, pues bueno no tirando no ya maduro de todo y en decadencia pero bueno oye pues que volvía a jugar a eso que que jugaba de niño sobre todo en la en la playa a, a romper la presa ¿eh? no sabes, no, bueno yo no me que, que se me se me ocurrió yo nunca impuse puse no me decí fuego que era sencillamente en los sitios en los que bueno pues acumulaba en el caso de la playa pues la, la arena lo típico de hacer como unos diques un unos preses de de arena eh, para acumular agua en un determinado punto y bueno después romperla y ver cómo de repente el borbotón de agua avanzaba en aquel caso pela arena y en este caso pues estaban en los sitios en los que yo qué sé pues lesfueles o piedres o palinos o lo que fuera pues bueno hacían un un poco enchin de que en aquel en aquel en aquel regato ...que bueno, que, pues que lo único que hacía y era retener un poco el agua... ...pero que pasaba igual, si no pasaba por fuera... Eh. ...el agua no hay Dios que la detenga, ¿eh? ...pues intentar pelear contra el agua, pero... ...voy a hacer busli pero el agua... Eh, ...el agua pega hostias eh, tranquilamente, o sea, de una manera de otra... ...pero bueno, pues lo muy bien, porque fui todo el camino para cuando, cuando encontraba alguna presuca de aquellas... ...pues metía metí el bastón ahí y tal... eh para para apartarla para limpiarle y de repente salía todo un botón de agua para pa yo mira qué pijada pero pero me prestóme la de dios eh hacer ese hacer ese pequeño juego más huevos a mí oye ya tirando pa el pero sigue sigue prestando más hacia tu punto lo de los los el jugar de mes en cuando a mí hay una cosa que me presta mucho que no sé si, si vosotros la padréis igual y más general de lo que yo de lo que yo pienso y que es que sencillamente pues lo de, eh, de ir a, ¿eh? a mirar a mirar juguetes, ah, sí y yo fue <risa> fue lo de siempre en, en cuanto me meterme en jugaterías y, y mirar y mirar juguetes, mesmo de alguna vez, ¿eh? mesmo de alguna vez, incluso pues bueno ya, ahora que ya ya tiene unos perres, pues me permito comprar de algún juguete Sí, sí, sí, yo qué sé, pues en el mio caso sobre todo juguetes de construcción, que son los que más me prestan. Por cierto, si sabéis de algún sitio que, que sigan vendiendo sin castillos, ¿eh? como me gusta de sin castillos, joder. Lo que pasa es que, que ahora los que venden, venden los de segunda mano y cuestan un pastón de... ...tremendo, y va bueno, oye tampoco... ...porque además yo soy muy enárquico... En el, en el, en ...el tema de en castillos... ...a mí lo que me presta... ...no es construir el castillo... ¿eh? ...el castillo que viene ahí en el, el, el modelo... ...a mí lo que me presta... ...yo sale piezas para construir yo... ...a mí lo que me... ...lo que me presta... ...tengo de fecho uno en casa... ...con las... ...bueno, pues las piezas que... ...que rescaté de, de cuando yo era niño... ...que sobrevivieron de... ...de cuando yo era niño y tenía... tenía en castillos y era un castillo y, y luego llenélo de figurines de, de dragones a mí gustan me gusta mucho ¿eh? bueno ya lo comenté seguramente de alguna vez de aquí que, que por pues el motivo que sea tengo yo una una querencia por la por la figura del, del dragón tremenda y bueno pues pues eso dediquéme a dediqueme a, a sugar de la que pasaba fui todo el rato jugando tarde la de dios en bajar en la pista eh no sé cuánto eché pero pero vamos eché un pedazo tremendo pero prestóme prestóme mucho prestóme mucho entonces oye que te diga con ¿eh? el tiempo con el tal y bueno luego llegué llega abajo y madre de dios cuando estaba llegando abajo topo al al mesmo Jana de lo que vier arriba, que no sé por dónde baixou, al mencenau, pues seguramente por otro por otro cami que había per allí, subindo con con unos caballos. Y díxeme, me, coño, rápido este ya no fuiste mucho más allá. Dije, no, no, la verdad que la nieve y yo no somos amigos, a cena que a cena que quedo otra vez. Y entonces aprovecheva pregunté, preguntar, porque oye, medio con la Dulda, digo, oye, y per allí donde tú me deixiste, Pues llegase después a, hasta Pan de la Forca. Y me sí, sí, ahora sí, ahora está limpio aquello, y, y si quieres, pues tirar por allí hasta hasta Pan de la Forca. Digo, ah, pues bueno, esa queda pa, para un día que no te ha de nieve, para cuando se funda la nieve y tal. Y nada, seguí yo, seguí yo para abajo, al, llegué al pueblo, ¿eh? llegué a... donde casa generosa y mira tú, tanto rollo con, con, con ir a tomar el café de de pota casa generosa y al final no fui <risa> no no no tuvi, no tuve ganas de, de ir a ir a casa generosa y entonces bueno pues sentéme allí fuera comí unos galletas con, con chocolate que llevaba un plato eh, Pedro Villa y un problema muy guapo por los que nunca tuvisteis allí si tenéis oportunidad de ir podéis hacer como hice yo en aquel, esta mañana, sentéme sin más en un en un banco, bueno, en un banco ni siquiera, en un tablón allí clavado en bajo un horro, un de los horros que hay allí, que hay tres o cuatro por lo menos, y allí tuve comiendo las mis cosas y luego luego seguí que leyendo poco más, pero pero joder, tengo ganas de de descansar un un poquito la un poco ni la, la voz, ¿eh? así nada que oye pues voy a voy a poner un cantarín, Espera, a ver qué cantarín pongo, voy a poner este a ver que no tengo publicidad, no pues que nun, que, nun tien, que, Uy, que, que no tiene que no tiene publicidad, así nada que así que eso ya era la música de fondo, joder, la música de fondo, quito la y ahora ¿eh? para que no estorbe al cantar que quiero poner, ahora, sentís eso. Te sigo tan cerca, y sin embargo las cosas a la vez Como mi alma gemela, como algo que falta dentro de mi Se nos caiga del árbol, que el mundo robó Y casi sin saber te llevará volando Y casi sin saber lo que harás a mí El día que vuelvas, quiero Dios Sigue sintiendo Anedonia, sigue sintiendo Radio Cucaracha, la Radio Libre Duvieu, ¿eh? la Radio Libre en el 107.3 de la frecuencia modulada y en el www.radiocuca.org. Pues estar sintiendo esto en directo, pues ser que te ha sintiéndolo en diferido. Si oye el día 1 de Payares y son las 21 y 42 minutos de la noche en el. en el tiempo correspondiente al, al meridiano de Greenwich más uno, me parece que bueno, no sé, me, mierda que si estáis eh, per aquí son las 21 y 43 minutos de la noche y que estáis eh, sintiendo esto en, en directo si ye cualquier otro día, cualquier otra hora estáis sintiendo un desmerido ya sabéis que si ye en antes del 1 de, de payaso que te lleve, bueno, pues eh, asistiendo a, a algún tipo de de fenómeno paranormal o, o cuántico o, o qué sé yo y si más más tarde pues es lo más posible y es que sean deferido también también puede ser que lo que te has haciendo y es sentir un podcast que descargaste de de archivo punto donde yo lo voy a guardar en caso de que eh, de que esto termine de, de grabar bien que tiene toda la pinta de que de que sí Bueno, yo que perdona el silencio, yo que estaba, eh, que estaba eh, buscando un cantarín para poner después. Si yo que pongo más cantarín, pues, que no sé si voy a si voy a poner más, pero bueno, si me da pereí, pues ya, ya sé cuál voy, cuál voy a poner no después. Ahora quería seguir contando a vos la, la, la historia de, del mío día de hoy, eh. Tengo un mediodía, porque fue, fue nada más la mañana, pero fue muy muy productivo, o saqué mucho, mucho partido. Porque cuando estaba Estaba allí en, en Pedro pues eché a, eché a calellar ¿eh? pero una pero una carreterina eh, que lleva hasta hasta un pueblo que está más arriba, hasta La Rochada. Fíjense recordar, fíjame recordar una, una cosa que, que bueno pues eh, yo esa eso que llevo hoy una una carreterina asfaltada. Conocílo en su día cuando todavía ya era ya era una pista de de gavilla, de, de piedra. Eh, de piedras y, y grisos y tal Y joder, pues no sé ¿eh? Seguramente que la gente de, de La, de la Rochada Como en tantos otros sitios que yo conocí Las de cuando todavía llenen sencillamente pistes eh, Pues en el momento que ellos hicieron carreteras, es como Dios manda Oye, pues seguro que ellos presto bien Yo tengo que reconocer que que no tanto eh. Eh, de fecho, <risa> mira yo esta mañana precisamente iba yo que leyendo por esa, esa carretera y tengo en un, un, un mogollón de, de ovelles, un rebaño de ovelles grande también que leyendo por ahí solos, eh. bueno solos con unos con unos mastinos eh, que, que con uno de ellos en la narices, tuve yo una, una conversación, yo tengo muchas conversaciones con los animales, eh Eh, sí, sí sí que sí joder hostia eh, normalmente con con vaques, eh, con caballos eh, con perros por supuesto que, que también y el mastín en concreto y eh, dentro de, de, de los perros llevo llevo un ya se hizo para para eso para eh, pa pa, bueno pues para tener para conversar eh. ...de un animal con el que se conversa... ...bueno, pues, bien... ¿eh? ...yo más o menos... Eh, ...perdona, he que ahora estoy aquí con, manejando una clavija ...que ya la puse en el sitio que era, ¿vale? Eh, que yo, un animal con el que se conversa muy bien... ...básicamente porque, bueno, pues... ...los mastines, los baques también... ...incluso los, los caballos y tal... ...son animales que escuchen... ¿eh? Eh, ...son animales que tú estás falando con ellos... Y, bueno, pues, oye, guarden guarden silencio, miren para ti, ¿eh? mantienen un, una escucha activa, ¿eh? lo que se dice, una, una escucha activa. Y entonces, bueno, pues nada, Jarrón pregunté un poquillín, por pues, oye, ¿qué estás aquí cuidando todos estos oveyes? Anda, que tienes unos guantes ¿Qué, ¿Qué será? Que hay mucho, mucho el por aquí, no sé si hay mucho el por la rama, ahí o hay poco pero bueno pues el caso y que... el caso y que, bueno pues estaba allí cuidando tenía ovejas tenía tenía también caballos y burres y tal y bueno pues estaba allí todo un ratín charrando, charrando con él nada oye él allí muy bien eh no, mirando para mí de vez en cuando sí, oye escucha tío tal no no fue muy pesado los mastines a veces son son muy pesados en plan de muy empalagosos muy de arremasete mucho ti de tal destino este era bastante tranquilo ya sé no mayor no otro otro que éramos mayores y pasó dos mil olímpicamente este éramos era mozuku este arremos se me un poquillo más bueno y el fatuille que iba yo cayendo pela la la carretera detrás de del rebaño velles Y, y viene un todoterreno ¿eh? viene un todoterreno y tal y, y bueno pues paró para lógicamente no podía pasar con el eso bello y si para tal y iba en él una moza ¿eh? Eh, que bueno pues díjome que vas para pa la para la rebollada y dije bueno voy dando paseo no creo que llegue a la rebollada y tal y me bueno pues yo voy para allá a ver el, el destrozo te voy madre, yo el destrozo ya lo vi, ahí, hay unos meses, y es terrible, no sé qué. Y, y claro, decíame, así, con estas nevás y tal, normal, marchó todo. Y, y entonces yo, nevadas digo, va, ah, meca, no, no, no, para mi idea que no estamos hablando de, de lo mismo. eh y, decíame, entonces, yo, yo que vengo del, del ayuntamiento, ¿eh? del ayuntamiento de Quirós, y vengo a ver una pared de monte que cayó ahí y tal digo ay no me cayó el destrozo al que me refería y era la, a la pista ¿eh? que abrieron para pa subir ahí a la Braña buscana dice yendo dos por qué destrozo por qué dice joder pues porque antes era el cordón de de subir siempre pero un ¿eh? pero un sendero muy muy muy prestoso y claro ahora ya ni senten ni, ni esto ahora ya una plaza pista llena llena de coches dice me llamo no me pero dice, no no sí a ver el, aquí ya lo que hay eh, yo vengo nomás una vez de ese mes en cuando o como si viniera todos los fines de, de semana vengo aquí en el tiempo libre entiendo perfectamente que bueno pues que eso lle para pa los ganaderos para la gente que vive trabaja trabaja aquí No tanto, nunca no quise tampoco ponerme a polemizar, pero yo por lo menos la única vez que, que fui, no sé si diré más, porque de verdad que llevo un no sé, que me laman los pies un poco. Eh, la única vez que fui yo lo que había era cazadores. Todos aquellos coches llenan de cazadores, no llenan de, de ganaderos, llenan de de cazadores. Pero bueno, bien, dijo meya, bueno, pues pues tenemos plan de. de seguir hasta hasta el Pando la Mortera, hasta Bermiego. ya subo es una pista de Bermiago hasta el Pando la Mortera y bueno, pues por lo que veo, pues va a seguir esta pista que ahora mismo está abierta eh, de la, de la Roblellada hasta la oreña Bushana, va a seguir va a seguir contra ¿eh? contra el Pando la Mortera una verdadera pena porque bueno, ya el cuerdo me que ese paseo ya era precioso. La Braña Boshana, yo consideréla eh, mucho tiempo el mío sitio favorito del, del mundo. Ahora sigo considerando el mi sitio favorito del, del mundo, el recuerdo que tengo de la, de la Braña Boshana cuando no he llegado a la pista. que Seguramente hay 40.000 sitios eh, en los que... Yo ya conocí con, con pistas y con carreteras y que seguro que otra gente conoció, conocían sin ello. Yo por ejemplo me acuerdo me de. Uh -huh. sí que me acuerdo de algunos sitios, qué sé yo, pues eh, toda la subida de, de Brañes a uh -huh. al, al buquerón de Brañes, ¿eh? por el aranco... yo la primera vez que la, que la llegué ya era una pista. ¿eh? y ya de, de, entonces llevo una carretera de hecho, al de casualmente la primera vez que yo la que leí estaba en asfaltando por arriba ¿eh? claro, y hablando vos de que podía tener yo de ¿eh? 15 años, 14 ¿eh? si sí. cuido que no estaba todo bien el, el instituto, o sea, ella que, que 13, 12 pues pues guapamente, ¿eh? sí eh lo que vos decía el, el, el camino desde de, de, de el alto de desde de el pico del desfilador las llanas donde la ermita de san antonio me pasqué hasta la rebochada y era yo conocí lo de pista ¿Mm? eh, ahora allí carretera lo peor y que seguramente esa carretera pues va a continuar eh, eso por medio del aramo Mira, manda huevos, ¿eh? Eh, al cuarto medio de, de una vez, hay mucho, mucho tiempo, que tuve una, podríamos llamarlo pesadilla, ¿eh? una pesadilla o una premonición en la que vi una, una autovía de, de cuatro carriles atravesando el puerto de Andrúas, en mi aramo. Visto lo visto, me parece a mí que, que, eso, que eso no... No, no, no me va a quedar tan para atrás. También conocí el camino que subía, joder, la verdad que lo hará motón de el camino que subía desde es que de, de, Salceo, sí, Salceo, desde Salceo para pa contra la ermita de Alba. ...oye una carretera. Yo, la vez que lo conocí, ya estaban abriendo una pista. ¿Eh? Una pista todavía desde, desde Tierra Ganaderos. Ganaderes. Hoy ya no hay una pista allí. Hoy ya hay muchos años y una carretera perfectamente asfaltada. Eh, de Vermeo para el Pándulo Mortera, yo ya lo conocí de pista. Pero pero cuando mirara pues, a algún plan o algún libro para ir, todavía ya era, todavía era sendero en aquel sitio. Yo ya lo conocí de pista. No me extrañaría que, que te también... ahorita también asfaltada desde la vara desde la vara desde el pueblo riosano de la vara pela la otra vertiente de la mostallera hoy pela que tuvimos por la por la cara oeste por la cara este de la mostallera la cara riosana, eh, hoy tuve pela morciniaga que y, y la otra pertenece básicamente a a, a rioja buena parte de ella pertenece a, a rioja pues desde desde esa parte no sí desde la Vega y el el pueblo este y la vara y el río Sanu por donde ese sitio hasta Breña Yo lo conocí siendo una una pista, ¿eh? seguramente fue un sendero antes, pero yo conocílo siendo una una pista de de, de tierra y, y piedra. Eh, bueno, pues lo demás que fui ya hay muchos años. También, por supuesto, cómo no, con un con un collazo de la radio, en este caso con con el presi, ¿eh? con, el, con el presi eh, que, que decía me vamos a ir, vamos en coche hasta. Eh, hasta Vega Bobbies y, y de ahí subimos para la, pa la Mostallal y tal. pero no, no, no, pero hostia, subir a Vega Bobbies eh, en coche, tela, porque esa pista no hay tampoco a falla ahí, para pa un coche, para todo terreno y tal. <risa> y decíame pero tú cuánto hay que no vas allí. Y efectivamente yo tenía la mi cordanza de una pista, pero ya era una, ya era una carretera ya perfectamente asfaltada. vamos que oye pues que les, les alcordances pues que ya estoy convirtiéndome en un burro de boleta visteis <risa> ya cuento cómo llegaron las cosas cuando yo, yo era cuando yo, yo era mocín y ahora pues ya son de otra ya son de otra manera qué íbamos a qué íbamos a hacer verdad ay manda manda narices Bueno, ya es lo que hay. <tose> bueno amigos buenos escuchantes bueno de todo eh, a ver la cuestión y que hoy eh, con estas es pocas reflexiones que solté ya ya tuve bastante la verdad eh, Los tiempos en los que tenía chateros eh, Gente que se me metía aquí en el chat y tal Pues sugerían bellas cosas Y entonces, oye, pues siempre alargaba el programa un poco más eh, Cuando venía compañeros compañero, gente a, a hacer el programa conmigo, acompáñame Pues también Pero ahora, ¿qué queréis que vos diga? Pues ya no tiene mucho aquello, ¿no? Alargarlo por alargar Ya voy a contar mi día, cosa que posiblemente no me interesa a nadie. La gente interesará más a su propio día que el, que el mío. pero Bueno, pues aquí tuve yo, hablando del de Aramo, de, de, de los Mastines, de, eh, de la Rebochada, de Pedro Bella, de, de Almostallal, de todos estos sitios. Bueno, pues mira, eh, no os voy a, a contar más nada, porque yo pienso que con esto, que ya... ¿Eh? que ya ya fue abondo, que ya fue bastante. Simplemente voy a voy a despedirme ¿eh? diciendo vos pues, pues lo mismo que que vos, digo, que vos digo siempre, que llegue a poder ser, ¿eh? que tengáis cuidadín ¿eh? y, y que no vos dejéis collar, ¿vale? Cada día la cosa está más jodida ¿eh? y va a ser más fácil que, que vos collan y que nos collan y que me collan, ¿eh? pero vamos a, a intentar todos tener cuidadins, es más, es más espabilos que ellos, y mirar a ver si con un poco de suerte no me busco en ningún, ¿vale? Un mogollín de, de besos y un mogollín de, de abrazos, y en principio, sin unos nos llen, hasta la semana que viene.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 Que Dios les salve